Espartaco Marín, cuando hablábamos de los aumentos de precios que se vienen y la influencia de las grandes superficies en la fijación de esos precios. Lo tenemos justamente, Espartaco. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo. Eh, explícanos vos mismo de qué se trata, cuál es el objetivo de este proyecto. Bueno, el objetivo tiende, en principio, a fomentar la generación de mano de obra pampeana, de aumentar los niveles de comercialización de los productos pampeanos, y frente a esto creo que era necesario una ley que garantice un lugar específico en las góndolas de los grandes supermercados, que le permita a los productores locales este, tener un mayor nivel de comercialización. Creo que las pymes han sido vapuleadas por algunas iniciativas nacionales, como el incremento de las tarifas, como medidas económicas tendientes a favorecer a grandes grupos concentrados, como este, eliminación de barreras de importaciones y creo que frente a ese escenario nacional nosotros como provincia podemos avanzar en alguna legislación que implique mayor grado de responsabilidad social empresaria para aquellos supermercados que se instalan en la provincia y que los obligue eh, a tener un, un sector específico en las góndolas para um, comercializar los productos pampeanos. Y con todo lo que eso implica, hoy el nivel de superioridad que tienen los supermercados frente a las pymes pampeanas en razón de 60 o 90 días de pago de los productos, pago diferido, por supuesto, este niveles de barreras que son de comercialización que son difíciles de ingresar, es imposición de, de condiciones que ponen normalmente los grandes supermercados, creo que el Estado, entre esa relación, tiene que intervenir este, tratando de, de favorecer y y darle mayor relevancia a los productores pampeanos. Vos señalás en el proyecto que sería un alivio para las pequeñas y medianas empresas que son vapuleadas en este momento, pero está claro también que si no se toman otras medidas de fondo, medidas políticas y económicas, las pymes están en un momento dificilísimo. No, por supuesto, esto es un aporte más que uno trata de hacer desde una legislación provincial, pero estamos esperando que este, lo que fue fallo de la Corte para el gas que solo abarca a domicilios residenciales, también tenga eh, una amplitud para las pymes. Estamos esperando el fallo por las tarifas de luz, que todavía en la Corte no lo ha resuelto. Es decir, creo que hay una batería de medidas que deberían tomarse este, desde el gobierno nacional. Nosotros desde la provincia estamos tratando de, de fortalecer con los eh, créditos de por ejemplo, de la ley de promoción económica que se están distribuyendo en el interior de la provincia para fortalecer a las pymes que, como yo mencionaba, este, son aquellas que, que producen la mayor cantidad de mano de obra en el país. ¿no? Eh, ¿Es la única forma, a través de una ley, Espartaco? ¿No, no se puede eh, conversar con, lo, con los eh, propietarios, los representantes de estos supermercados para, para realizar este, esta góndola pampeana? No, por supuesto que no descartamos el diálogo, de hecho lo he conversado con el Ministro de la Producción, que es quien tiene diálogo con los supermercados instalados en la provincia, y él tiene un buen entendimiento, este, bueno, lo, hace muy poquito se le ha otorgado un crédito a la Anónima importante, con lo cual él, eh, esta ley es un elemento más para, para un diálogo que, que permita... Este, eh, tener esta reserva de góndola de productos pampeanos, si los supermercados avanzan en ese sentido, bueno, nosotros este, eh, no, no haría falta por ahí impulsar la ley, pero creo que es necesario un marco jurídico que establezca las claras condiciones para que aquellos productores pampeanos que hoy se encuentran en inferioridad de condiciones puedan acceder a este espacio de góndola en los supermercados. Espartaco, el, el peronismo está reuniéndose, los gobernadores, los dirigentes legislativos más importantes a nivel nacional. ¿Cómo ves el panorama de, del peronismo, que ya no sé si decir PJ frente para la victoria, pero bueno, eh, el, del peronismo para el año electoral que viene? Es eh, un proceso de, de rearmado y bastante atomizado, por cierto. Mm. En términos nacionales, estoy hablando de sí, sí. la provincia, hemos logrado este, una unidad muy pregonada, pero a veces poco lograda, y creo que este último tiempo hemos avanzado en, un, en una unidad. Pero a nivel nacional, lo creo más complejo, este, hay sectores peronistas por derecha y por izquierda y por centro, y frente a esa atomización del peronismo, el único que resulta beneficioso es el gobierno nacional. Entonces creo que nosotros como, como militantes del peronismo, que, que abocamos a un movimiento nacional amplio, que integra a todos los sectores que sienten una identificación con la doctrina de nuestro partido, bueno, podamos, podamos avanzar en un frente electoral de cara al año que viene, y que cada lista compita este, sea competitiva en una gran paso. Este, sectores de del Frente Renovador con Masa a la Cabeza o con uh -huh. Margarita Estolvícer a la Cabeza en la provincia de Buenos Aires. Este, sectores que, que por ahí se identifiquen con, con Scioli o, o con la... O, con o sea, imagina, por ejemplo, una lista así, Masa Estolvícer, eh, dentro del paso del peronismo. No lo sí. no sé si lo imagino, es lo que quisiera. Uh -huh. En la provincia de Buenos Aires, estoy hablando... Sí, la provincia sí, de sí, que es, que es el lugar más, más. más fácil. Sí. Pero en la provincia de Buenos Aires me encantaría que que más se mira dentro de una gran paso con, con sectores de, del quinerismo representados por Randazo, por Scioli, mm. o por Cristina, este, o, o, o de un candidato que surja de este grupo de intendentes de la renovación justicialista, del grupo Esmeralda, que quieran presentarse como candidato a legislativo, como puede ser o como pueden ser este, algún otro intendente con peso específico, como Cato Poi yo creo que ojalá suceda esto porque implica que va a ser una paso amplia y el que salga de ahí tendrá este, un electorado suficiente como para ser competitivo frente a una lista que supongo que, que estará encabezada este, por algún sector de, de del pro cambiemos no creo que sea radical quien encabece se habla uh -huh. de macri este pero bueno no sé veremos mejor que macri y, se habla, sí no. sí sí claro Y, y Espartaco, mirá la pregunta que te hago, capaz que es muy temprano o, o no lo esperás, pero eh, ¿vos eh, pensás en, en, en una posibilidad electoral del año que viene? ¿Hablar en términos personales? En, en términos personales, sí. No, yo creo que es, un, yo creo que es una falta de, de respeto frente a la realidad que acabamos de mencionar hace, hace cinco minutos. Creo claro. que eh, no, no, no hay tiempo para especulaciones electorales, es muy temprano para hablar de esto, hay necesidad de básica insatisfecha al día de hoy, que no permiten hacer un análisis electoral. Yo me preguntaste esto sobre la provincia de Buenos Aires, te di mi impresión, pero para de tomar determinaciones eh, personales creo que no es el momento, este, el momento por lo menos para lo que se me eligió a mí en lo particular es para legislar y eso es lo, lo, lo que hago además de recorrer la, las localidades. Lo que sí digo es que me encantaría que en la provincia de La Pampa el año que viene tengamos un candidato o candidata Este, que represente a, al conjunto del peronismo pampeano, con todo lo que eso implica. Eh, eso sí, me gustaría que, que, uh -huh. que suceda el año que viene. Eh, ¿Qué rol van a tener en esta discusión a nivel nacional, pensás vos, eh, tu padre, Rubén Marini y, y Berna? Creo que lo están teniendo, ayer lo, lo veía el gobernador reunido en Buenos Aires con, con otros gobernadores e intendentes, este, hablando un poco de la renovación, haciendo alusión a lo que fue la renovación del peronismo con Cafiero, allá por los, por los 80. Eh, yo creo, repito, eh, mi posición eh, es que, que puedes coincidir o puedes no coincidir, este, hasta con mi padre, te diría, porque en eso, por más de ser presidente del partido, ya a veces tenemos este, posiciones distintas, pero yo creo que tiene que ser con todos adentro, porque si bien es cierto que, que ha sido un desgaste muy grande de los hechos de, corrup de corrupción de anteriores funcionarios de, del gobierno nacional, también es cierto que el kirchnerismo posee un electorado importante, que es un piso, que quizás el techo sea bajo, pero es un piso importante, que avala todas las medidas del gobierno nacional en pos de los sectores eh, populares, que tiene que ver con la asignación por hijo, que tiene que ver con recuperar la soberanía nacional sobre distintas sobre IPF sobre, sobre distintos servicios públicos, que habla de un desendeudamiento en términos de deuda externa, este, y yo creo que frente a ese electorado podemos llevar dirigentes que expresen, y, y que expresen lo mejor de los, de los últimos años del gobierno nacional anterior, que por supuesto repudie lo peor, este, que tiene que ver con, con un montón de cuestiones que nosotros hemos planteado diferencias, pero creo que tenemos que estar todos adentro disputando en una, en una gran paso justicialista y que a partir de ahí surge una, una, un candidato o candidata de centro izquierda frente a un gobierno de centro derecha que, que, que, está, que está claro que lo representa este gobierno nacional y que además orgullosamente lo representa porque no, no, no, este, no disimula lo que es, entonces bueno, frente a ese escenario creo que nosotros lo mejor que podemos hacer es unirnos todo lo que no pensamos como, como este gobierno nacional. Una última, Espartaco, breve. Eh, una mirada sobre lo que ocurrió en Brasil. Yo lo percebo también. Eh, es un tema complejo. Eh, eh, porque además uno no conoce la realidad concreta. Pero desde, desde la primera impresión es que pareciera, pareciera que, que hay un golpe institucional parlamentario con todos los canales. Yo veía recién que el gobierno nacional, por supuesto, como era de esperarse, a través de la canciller Malcorra salió a Este, no sé si felicitar al pueblo brasileño, pero a justificar el, proced el procedimiento institucional. Este, pero a mí me llama por lo menos la atención que 61 legisladores deciden la suerte de una gran mayoría de votantes que eligió a la presidenta Dilma en, en el país vecino. Entonces yo creo que puede ser un procedimiento institucional, pero me parece que cuando el derecho o el proceso institucional está bastante alejado del sentido común, deja de ser... Eh, derecho o, o deja de ser un proceso institucional me parece que habría en este caso una, una, una opción deliberada de, de distintos sectores de desestabilización algunos mediáticos en algunos países corporativos en otros, institucionales parlamentarios como en el caso de Brasil que lleva a, a volcar un poco el rumbo de una mirada estratégica latinoamericana que no es la que teníamos hace tiempo atrás así que Bueno, espero que algunas cuestiones se reviertan y que podamos tener por lo menos un sueño de la patria grande latinoamericana expresado en gobiernos más nacionales y populares y no tan conservadores y liberales. Gracias, Espartaco Marín. Bueno, hasta luego. Espartaco Marín es diputado provincial por el PJ, el presidente del bloque, y nos hablaba sobre estos varios temas acá en Radiocracia. Mm -hmm.